Fede Ratas de la columna del presidente Mauricio Macri, publicada ayer en el diario de Río Negro con el título La ciencia y la innovación como un puente hacia la Argentina que queremos. Donde dice... Queremos que los científicos argentinos puedan recibir el reconocimiento que se merecen en su propio país, debió decir. Despedimos gente de Arsat y estamos ajustando en el CONICET. Entre las buenas cosas del kirchnerismo que decidimos mantener está la precarización de investigadores y becarios. Donde el presidente escribe. Hoy podemos decir que contamos con misiones satelitales que nos permiten ver la Tierra desde arriba y mejorar nuestras telecomunicaciones. Debió decir: Tenemos toda la tecnología para controlar cada cosa que haces, espiar lo que consideremos necesario, licitar ese servicio para los amigos y vender la información a empresas privadas. Donde dice. Por eso, junto a Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología, y todo su equipo, estamos trabajando para impulsar la innovación productiva que promueva la inclusión social y sea sustentable. Debe decir: Monsanto y Barrick Gold tienen carta blanca para cagar a palos a las asambleas, seguir contaminando, saqueando, expulsando a comunidades indígenas y campesinas. Y también los beneficiamos con quita de retenciones para que ganen todavía más tarasca. Donde dice, cumplir con nuestras grandes metas, como lograr pobreza cero y derrotar al narcotráfico, debe decir. Seguiremos militarizando a full las villas, cagando a palos a los pibes y a través de la falopa y el asistencialismo lograremos que los pobres se maten entre ellos. Donde dice, por eso. Tanto en este como en otros sectores, tenemos que darle impulso a la ciencia y al desarrollo tecnológico como motor de nuestro crecimiento, debe decir. Muy pronto seremos máquinas mutantes para aumentar la productividad. Todo en la naturaleza estará patentado y quienes no puedan innovar y actualizarse serán masacrados por sicarios que otrora fueron sus familiares. Hasta aquí.